Este 3 de junio es un, un 3 de junio especial porque nos agarra ni una menos en este contexto de pandemia、eh, y lo que nos hizo、eh, pensar a las organizaciones, tanto en el Centro Comunitario Gallo Rojo como, como en las organizaciones feministas, la Asamblea Feminista Conurbana del Noroeste,、eh, reflexionar sobre. Sobre cómo hacíamos para visibilizar、eh, y, y, y poner ahí en juego nuestras exigencias、eh, en un contexto donde vemos que las violencias hacia las mujeres、eh, en, en este momento de, de aislamiento están como siendo, en algunos casos, como más, más graves y más invisibilizadas. No, no vemos que nuestros representantes, los gobiernos, desde. Desde el nacional hasta el municipal,、eh, no nos escuchamos hablar de esto, no nos escuchamos nombrarnos、eh, ni, ni tomar medidas con respecto a esto. Así que, más que nunca, también、eh, veíamos como necesario visibilizar lo que nos estaba pasando.、Eh, así que, este, bueno, nada, nos, nos hizo como eso, pensarnos, poner en juego nuestra, nuestra creatividad.、Eh, Y, y como siempre, pensarnos desde dónde, ¿no? ¿Dónde, dónde están los, los, los feminismos? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde están las mujeres?、Eh, y, y una vez más nos encontramos ahí, organizadas en, en los barrios,、eh, en este momento sosteniendo el plato de comida con las ollas populares. Así que este, decidimos desde ese espacio, desde ese lugar donde ya estamos、eh, accionando. Apoyar y hacer visible、eh, la lucha feminista y el ni una menos.、Eh, así que este 3 de junio,、eh, desde el Centro Comunitario Gallo Rojo, vamos a sostener la olla que estamos haciendo todos los, todos los miércoles.、Eh, y, y se van a estar repartiendo barbijos,、eh, tapabocas violetas con, con enunciados feministas.、Eh, vamos a hacer una pegatina de carteles. En, en el centro comunitario y además、eh, repartiendo también algunos folletos con recursos e、eh, r para, para las mujeres que están sufriendo alguna situación de violencia. El recursos e r que también se armó junto a la Asamblea Feminista de l Conurbano, con, con los circuitos de denuncias、eh, y con las organizaciones que en este momento de pandemia、eh, están activando y están acompañando a las mujeres.